Hola, hola, hola, hola, ¿te escucha? No, yo no me escucho. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, motomaníacos? Bueno, acá estamos arrancando una nueva edición. Gracias a Estación Baratón, a Guillermo, por el pase. Así que, bueno, aquí arrancamos un nuevo martes con toda la información del mundo del motociclismo, como lo vimos haciendo desde el año pasado, desde el 11 de septiembre, que arrancamos con este programa. Tenemos en la persona técnica a Diego, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. A la FM Indirock, 104.7 MHz. Nos pueden escuchar por www.fmindierock.com.ar y www.caballosdemetal.com.ar Hoy tendremos eh, la reseña de Pedro de Insurrectos, de Trenkelauke Nos mandó un audio con la reseña del evento que realizaron este fin de semana. También estaremos hablando con Nelson Muldon, un eh, gran piloto que, que participó del Speedway. Así que estaremos conversando con él, contando algo de su trayectoria y... ...y todo lo que ha vivido con el mundo del motociclismo... ...también eh, estaremos hablando con Gastón Zenón de Benito Juárez... ...se viene una nueva edición de eh, la Juntada Fierrera de Mestizo Garage... ...así que estaremos conversando con, con los chicos... ...con lo que van a encontrar, toda la gente que participa este fin de semana... ...que se va a desarrollar como les comentaba esta nueva edición de Mestizo... ...que se, se congrega bastante cantidad de, de, de autos... ...de Hot Rod, Rad Rod, de autos... 6 cilindros, 8 cilindros... ...también motos personalizadas, Custom... ...y bueno, encuentran stand, cantina... ...de todo un poquito va a haber ahí en Benito Juárez... ...este fin de semana, sábado y domingo... ...así que en el Aeroclub de, de la localidad... Eh, ...la entrada es libre y gratuita... ...tienen que poder colaborar si es posible... ...con un alimento no perecedero... ...como lo hacen todos los años, así que bueno... Eh, ...tendríamos el audio de Pedro ahí para pasarlo... ...así hacemos el cierre de... ...del evento de los Insurrectos... Hola, hola Mario, hola... ...cómo anda la gente de Mostera... ...amigos... ...aquí... ...los Insurrectos de Trenquilauken... ...agradecido a todos los que pudieron venir... ...y aquellos que no pudieron venir... ...también agradecido a toda la gente... Estuvo muy hermoso el, el aniversario de los insurrecto XV. Eh, gracias a todos. Fue muy, muy lindo todo. Eh, bueno, quebré varias veces. Pero gracias. Gracias a todos. Espero que les haya gustado eh, la atención de todos, y el apoyo de varios moteros que me llegaron a armar el, el lugar, eh, al club, a los chicos de la escuelita de fútbol que atendió la cantina, y, y a todos los que vinieron, a los chicos de Bahía, a, a los insurrectos de Bahía, Diego y Mara, que también... Se jugaron todos y se fueron hoy lloviendo, todavía están en camino, pero bueno, tienen sus compromisos y van viajando, pero bien. Gracias, gracias a todos, espero que lo hayan pasado lindo, Puse la mejor, pusimos toda la mejor onda, los me insurrecto, gracias por el apoyo a todos, a todos, a todos los que vinieron, todos no voy a nombrar porque siempre uno se olvida de algunos, a los amigos de acá de Trenklauken y a los de afuera y a aquellos que pagaron y no pudieron venir. Gracias, porque con eso pude cumplir con toda la gente y, y agradecer a la banda que, que tocó con, con mucho. Eh, ellos se ofrecieron, yo no, no podía pagarles, pero cumplieron y vamos a ver, darles el reconocimiento. Gracias a todos. Bien, ahí cerramos lo que era este evento que organizó los insurrectos en Trenkelauken. Ahí estaba Pedro contando la reseña de lo que desarrollaron este fin de semana. Así que bueno, muy contentos por, por lo realizado. Así que bueno, los felicitamos y que bueno, que sigan por los éxitos como vienen realizando estos 15 años. Así que bueno, felicitaciones. Eh, vamos a ir a la publicidad, a la, un temita musical y bueno, vamos a arrancar con la primera entrevista, como les prometimos, con eh, Nelson Muldon. Así que estaremos comentando y charlando un poquito de su trayectoria en el mundo del motociclismo.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 Repuestos originales y alternativos Cubiertas, baterías e indumentaria Consultas al 2983-4258-67 Motobox Mecánica Coplo Mecánica en general Frenos y embragues 9 de Julio 1128 Celular ...15, 64, 61, 38, 3 arroyos. Seusmi Vet, veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía. Estudios y tratamientos oncológicos...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 Camus repuesto 9 de julio 783 42 47 79 2983 56 90 54 Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Bueno, en unos minutitos nos estaremos comunicando con Nelson. Vamos a hacer una reseña de lo que pasó este fin de semana en, en Estados Unidos con la nueva carrera de MotoGP. Les comento la carrera Spring, la ganó Mar Márquez. En segunda ubicación llegó Alex Márquez y tercero Peko Baniaya. Eh, la carrera es del domingo, el Moto3, ganó José Rueda. Segunda ubicación, Joel Kelso. Y tercero, Mateo Bertelé. Eh, Perrone, eh, representante de Argentina. Bueno, lamentablemente, faltando muy pocas vueltas, tuvo que abandonar por una caída. Así que, bueno, no pudo completar una nueva carrera. Había abandonado en Argentina y, bueno, ahora abandonó también en GP de las Américas. Así que, bueno, lamentablemente no viene sumando ningún punto. Así que, bueno, esperemos que la próxima carrera pueda mejorar. Eh, ahora seguimos con Moto2. Ganó Jackie Dixon, segundo Tony Arbolino y tercero Alonso López. En MotoGP ganó Peco Banaya, segundo Alex Márquez y tercero Fabio Dilla en Antonio. Marc Márquez venía liderando la competencia con ya un, un poco de diferencia y bueno, lamentablemente eh, pisó el pianito estaba húmedo y bueno, lamentablemente cayó y con tan mala suerte que lamentablemente se, perdía, o sea, se le borró literalmente con el, la caída el pedalín y el freno trasero, así que bueno, la tuvo que abandonar intentó seguir unas vueltas pero no, era imposible poder completar la, la competencia así que bueno, ganó Peco que ahora lo posiciona un poquito nuevamente en el campeonato así que veremos qué sucede con la próxima carrera Eh, ...ahora está liderando el campeonato Alex Márquez... ...por un punto... ...y segundo se encuentra eh, Mar Márquez... ...así que bueno, igual... ...como lo venimos diciendo todas las ediciones... ...de, de Motomaníacos... Eh, ...la copa lamentablemente... Es ...prácticamente es una copa Ducati... ...porque prácticamente todos los primeros puestos son Ducati... ...en este caso llegó quinta a una Yamaha... ...con Miller... ...así que bueno... Eh, ...pero los primeros puestos... ...y con una diferencia muy abultada... Eh, Ducati está en, en las primeras ubicaciones, lamentablemente que eh, ninguna otra marca puede estar cerca de, de, lo que, de lo que hace Ducati. Así que bueno, veremos qué sucede con, con estas competencias. Bueno, eh, hacemos otra otro, otra mmm, publicación, hacemos algo. ¿Eh? Bueno. Entrevista en Motomaníacos, Motopox, Lubricentro del Turco, Aceite. Bien, seguimos aquí en Motomaníacos, bueno, ahora sí tenemos la comunicación que habíamos prometido, tenemos a Nelson en comunicación, hola, buenas noches Nelson. Hola Mario, ¿cómo vas? Tanto tiempo. Todo bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, acá estamos tranquilo en Oriente. Bueno, espectacular, bárbaro Oriente, linda ciudad. Sí, la verdad que sí, me ha dado mucho, la sí, verdad ¿no? que Oriente sí, eh, muy lindo pueblo, muy sí, buena sí. gente, con una familia. Exacto, sí, sí, bueno, lo disfrutamos cada vez que vamos, que tratamos de ir seguido a Oriente, es una, una localidad muy, muy buena de, del partido de Cornel Dorrego. Bueno, eh, en realidad estábamos llamando porque... Eh, la idea era de poder charlar un poquito con vos, que nos cuente más o menos brevemente, obviamente, porque me imagino que tenés una historia bastante extensa para poder este, llevarla a cabo en un programa de radio, pero vamos a hacer más o menos una reseña desde que arrancaste en el mundo del motociclismo a, a lo que lograste, que fue algo muy importante a nivel nacional. Bueno, sí, la verdad que es para hacer un libro, porque arranqué desde muy chico, eh, mi viejo me preparó una motita 50, en esa época eh, yo tenía 11 años, no, no había llegado a los 11 años. Y bueno, yo veía en Colón del Dorrego, porque estuve hasta los 17 años eh, con los viejos, y después, bueno, eh, me hice de novio en Oriente, y bueno, acá eh, tengo mis raíces, y la hija, y los nietos, pero sí, eh, muy chico en el anillo no, rojo de Cruz Sarmiento, Una pistita que no tenía recta, era 110 metros toda la vuelta por el cordón interno. Y bueno, ahí arranqué mis primeros casos de, de espigüe, digamos. Y, y bueno, corrí, gané campeonato, después quería pasar a, a, a Bahía Blanca, pero la categoría que yo corría no era muy chica, así que arrancaban de los 100 centímetros al 175, y después al 500, que era la YAP en esa época claro. así que sí, eh, corríamos en toda la zona eh, eh, o sea se corría acá en los pueblos y eran todos los domingos después eh, mi viejo eh, empezó a, a andar muy bien en la mecánica de moto porque arrancó con, con ciclismo él era corredor de en, en ciclismo y bueno Y ahí empezó toda la furia y toda la locura que lo hice hasta los 34 años, más o menos. Pero viajando, y bueno, después incursioné en 100 centímetros, eh, que ahí empezamos con un motor RF, que era muy, muy bueno, que en esa época eran los motores de Fattorini que salían para los karting. Y bueno, arrancamos a más o menos a los... 15, 16 años María y bueno, se tuvo que hacer responsable a mi viejo porque era menor de edad, así que bueno, firmaba él por si había algún problema, un accidente o algo por el estilo. Claro. Y bueno, ahí arranqué en 100 centímetros, bien, muy bien, eh, peleando a la punta, mi viejo eh, era el mecánico y bueno, viajábamos todos los viernes a correr, después se hacía muchas eh carreras en en el otras en Tandil, en Carlos Casares, pero siempre andando muy bien. Y bueno, siempre con la mecánica de mi viejo y, y haciendo experiencia y bueno, conociendo corredores, como en tres arroyos, en Costa Sur, que ahí lo conocía Petiso Pedón, que corría en Cardi, después corrí en, en Argentino Junior. Ahí le gané a Fernando, el argentino que le de Tandil. Y bueno, siempre andaba, anduvemos, gracias a Dios, muy bien, pero eh, siempre viste, tratando de, de, de ir mejorando y bueno, ir conociendo gente, corredores, y eso es lo más lindo que, que uno queda. Pero después ya pasé a la categoría 175 con un motor RK de Killing y... Bueno, ya ahí era un poquito más, la cien la dejé, y me pasé a la 175, salí campeón de argentino, anduvemos por muchas partes, muchísimas partes, con, me acuerdo que mi viejo con un regalito íbamos a todos lados, así que eh, es muy largo lo mío. Después en Bahía Blanca, un día se nos rompió el auto, y mi viejo armó una motito, una cien, una, una sanela en esa época, una sanelita secante. Hice un canapito eh, atrás, eh, cargamos el portaequipaje con un cajón un de herramientas, un videocito, así que me llevaba enganchado de dorreo a Bahía Blanca a correr. Y corríamos la nocturna, salíamos a las 5 de la tarde, llegamos tipo 7 y después terminaba a las 12 de la noche y volvíamos otra vez para dorreo. No, así impresionante. que bien enganchado, ya no, en enganchado. Pero eh, vos arrancaste, en realidad, ¿tu padre fue el que te incentivó para, para arrancar con las motos? ¿O vos ya no. naciste con esa vos no historia sabés de...? Que no. no, vos no sabés que eh, mi viejo, ya te digo, arrancó con ciclismo. ¿Y claro. qué pasó? Que en Torrego, eh en esa época, salía un auto un, un, un parlante a, a, a promover las carreras y a, a, a, a, a publicarla, digamos y bueno a mí me enloquecía eso y digo qué lindo le digo mi hijo para para empezar a correr moto y dice pero tenés que aprender primero y así que bueno y me compró un enano eh, y ahí empezó a desarmar y en esa época viste se desmantelaba todo se dejaba media media así sin guardabarro eran eran época qué sé yo muy vos te vas dando cuenta con el tiempo que eran cosas que eran imposibles para correr, ¿viste? No, no, no. no eran motos preparadas bien para, para decir, bueno, como después empezó ya el Speedway, y bueno, después incursioné en el 500, eh, en Bahía Blanca, cuando salí campeón de 175, y le, le, le compró Olia Ginosa Moreno, le compró la, la 500 a John Davy, y bueno, por intermedio acá hay un chico que trabajaba acá en un escritorio, Empezaron a una mano y bueno, acá en Oriente. Y, este, y empecé a correr en 500, pero ¿qué pasaba? No aguantaba el físico, no me aguantaba en, en la noche las dos categorías. Eh, en, la en la 200 y en la 500, entonces, corrí tres años, habíamos, me habían hecho un contrato de la moto, yo era el dueño de la silla y se hacía, y bueno, después a mí lo, me convenía más la 200 así que la vendimos y seguí corriendo lo siento muchísimos años pero gané campeonatos decochea y de Omar de plata mucho me he hecho muchos amigos del desarrollo el de corto hoyo el vaco el toda esa gente que andaba en esa época que era tan lindo y había muchos motociclismo, muchísimo, ahora se ha se ha venido muy abajo de espíritu sí ahora sí, ahora, ahora lamentablemente por acá por la zona hay muy poco, solamente creo que en Maya Blanca, no más cercano, ¿no? Sí, Así que se sigue participando sí, sí, en Maya Blanca. sí, el campeonato de verano, campeonato que de se verano. corre, viste a nivel internacional, claro. trae la gente importada, pero yo mirá, eh, había dejado mucho de, y bueno ahora tengo el nieto que es locura que tiene conocerlo, bueno, lo h ahora una de las últimas fechas que fue me parece en enero que fui Eh, te digo, realmente es una lástima cómo se ha venido abajo la categoría. No siendo el 500, que bueno, trajeron 3 o 4 importados y bueno andan fuertísimos, pero hay dos chicos ahí este, nacionales que lo corren, pero ellos vienen con todo el truco, vienen corriendo de, de, de muchos años y de mucha experiencia. Claro, pero, ¿Qué cambia, por ejemplo, una, una, lástima, una preguntita? Así sí. como que me surge... Eh, ¿Los pilotos de afuera son profesionales los que vienen a competir a Bahía Blanca? Sí, sí, sí. Son profesionales, sí, viven son de, viven de eso. Sí, viven de eso. Claro, y ellos están corriendo eso. todo el año. Claro, todo ellos el año. Ellos corren todo el año. Y vienen acá, para ellos eh, es una práctica. Claro. ¿sí? Pero, este, vienen con mucho respeto, motos muy nuevas. Y bueno, les viene bien a... los chicos de acá que se arma de muchas cosas, ¿viste? Ellos casi prácticamente dejan las motos acá, las venden, las y traen bueno, y las venden, ¿no? después cuando el termina vende, el campeonato sí sí sí no o sea, aparte traen encubierta, cambian cubierta en toda la serie claro. este, Sí, es, es totalmente los... distinto a un piloto de, de acá de Argentina, no, no no no a pesar de que los chicos de acá eh han ido a Europa correr, han estado muy bien, han quedado algunos ya pero se les pone muy difícil, muy muy difícil si sí, el motociclismo En Espliway te ha encaricido muchísimo. Claro. En, en el sentido del 500, ¿no? El 200, bueno, va, ¿viste? son motores nacionales, repuestos que se pueden conseguir. Este, y, bueno. y después, eh, una vez que dejé el Espliway, eh, al poquito tiempo entré en una comisión acá en el, en el Oriente, que estuve eh, 23 años en la comisión, pero les dije... Yo entro con la condición, que quiero hacer motociclismo y de cualquier eh, categoría, tanto de espigüe como motocross. Y bueno, como el espigüe venía medio flojo, eh, eh, conseguí una quinta, me dieron el, el, la autorización de decir, bueno, te vamos a dar una mano, vos conseguís una quinta, hacemos una pista. Y hice una pista de motocross. Y bueno, mm. me compré una moto, un Caguas 125, después compré un Yamaha, y me gustó, corrí varios años. Y bueno, acá vinieron muchos chicos de Desarrollo, muchísimos. Y después empezaron con los... En la época del 1 a 1, que estoy hablando. Claro. empezaron con los, con los Cuatri, y bueno, venían en cantidad. Y bueno, logramos hacer cuatro fechas buenas, de sí. mucha, mucha gente. Y una de ahí conocí muchos chicos de Desarrollo, que... Eh, El Panela, qué sé yo, claro. hay ah, Sergio montaña. Panela Sergio Panela, hicimos muy amigos, este, y bueno, venían y Nelson Pueblo venir a probar sí, no hay problema, así que nos hicimos mucha amistad, y lo lindo que queda, lo lindo claro, que queda sí, y bueno, sí, sí. los doscientos y pico de trofeos que logré juntar en, en toda la carrera de Impresionante la cantidad de trofeos sí. que tenés, impresionante, sí no no ni hablar. Y bueno, después también Corrientes en 40, o sea, claro. Los Fierros siempre me gustaron. Toda ¿sí? la vida me de la... Los Fierros. Sí, le armé un karting para la hija, corría algunas carreras también, después hice una, una pista de karting. Sí, es muy, muy larga la trayectoria. No, impresionante. ¿eh? Pero, impresionante. Y bueno, ahora actualmente ando con, con Walter, repetí en el 40. Claro. Y atiendo la carrocería y bueno, y siempre estamos, viste, en alguna peña y... El pueblito, viste, no hay mucho para hacer, pero bueno, eh, acá es, hay dos o tres autos que, los de campo, y bueno, se ha, se ha puesto lindo la categoría, son las, digamos. Claro, que, sí, sí, este, sí, espectacular, sí, se participa eh, mucho. Bueno, no, y bueno, y el 40 también hicieron una otra categoría line, ¿no?, para que se sume más claro. coche. Y ahí andan, sí, vamos a ver, a ver qué pasa, está medio, medio, no sé, qué es lo que va a pasar, Walter ahora, en la primera, no va a correr. Claro. Eh, porque, bueno, eh, le surgió un, un accidente que se le prendió fuego el camión y, bueno, ahora compró otro, entonces también... Claro, hay otras eh, cuestiones que surgieron que no, no estaban en los planes. exactamente. Entonces, bueno, eh, estuve hablando yo el otro día con él y seguramente le iba a le dice, no, por ahora no. La primera, no. Claro. Eh, bueno, el mecánico, que la motorización se la hace claro, Guillermo. Claro, Guillermo ya. Sí, sí, sí, sí, espectacular. Así que, bueno. Así pero no, siempre, siempre está metido en los fierros fierro, Siempre entre los fierros sí, sí, siempre entre los fierros ¿Y alguna moto, no... tenés alguna moto de, con la que competiste o no? Mirá, no tenés actualmente eh, histórica? La, te digo La perdí a la, a la 175 Que había salido campeón Se la dio un sobrino Y bueno, después desapareció de la moto Te calculo que ya me han dado una pista Para ver si la puedo rescatar Ojalá, ojalá ah, sí, sí, era, la tenía Pero bueno Eh, fue un sobrino que eh, mi viejo lo crió y empezó en 50, y después quería ir a Bahía y prestarle la moto, bueno, después desapareció todo. Pero bueno, eh, tengo el nieto que voy a ver si puedo, si sí, es que es lo que le gusta. El nieto Pero a ver si, si, sale, de si sale de, de, con los fierros. Yo ya, ya no tengo para renegar mucho tampoco, así mm. que bueno. Pero eh, eh, tu hobby es estar en, en ese mundo sí. No va a poder salir de ahí compré, Mira, me compré una moto para viajar Así sí. que bueno, eh, Tengo unos amigos ahí de Tres Arroyo sí. Y bueno Que nos hemos encontrado acá y, y ahí estoy Siempre la moto Yo me subo a la moto y es una cosa que se cuenta Que me abre una jaula Claro. Sí, Es una pasión que la lleva incorporada Es una pasión, sí, sí, sí. Totalmente sí, sí, bueno. Y es lo sano, viste, que es el, sí, es el deporte, no tengo gracias a Dios ningún vicio, entonces, bueno, me sigo manteniendo gracias Te manteniendo ahí. Salud, y bueno, disfrutando de los nietos y de lo que se pueda. Sí, sí, obviamente, no, aparte, uno hay que, hay que hacer lo que le gusta, y tratar sí. de vivirlo todos los días, porque uno no sabe hasta sí. cuándo tenemos, no, no, porque no, no tenemos Eso, la fecha, ¿viste? así que hay que aprovechar sí. todo lo que se pueda. Sí. Todo lo que se puede, exactamente. Espectacular. Mientras se pueda. sí, obviamente. Mira, en el momento tengamos salud, sí. eh, lo demás lo sí, vas claro. manejando, así sí, que yo creo no, que, que uno ni tiene que de hacer después. lo que le, lo que le gusta en la medida sí, que uno puede, porque a veces hay gusto que no, no te no. puedes dar, pero bueno, en la medida claro. que uno pueda hay que cumplirlo. Y estar rodeado claro. de la gente que uno se siente cómodo, que es lo principal. No, ni hablar, ni hablar. Lo lindo de todo esto, ya te digo, es la, el, los amigos que quedaron, que te conocen. Yo voy a Bahía Blanca y te digo, tanto con las casas comerciales como la gente, eh, tengo mucha, mucha amistad con, con toda esa gente que, ¿viste? que he conocido, que me han conocido, y bueno, y eso lo lindo, voy a Necochea también, tengo un montón de amigos, ¿viste? que siempre nos encontrábamos, y bueno, eh, y queda lo lindo, y la anécdota, y recordar, y qué sé yo, no sé. Mucho más no queda, pero bueno. No, no. Eh, vos eso es lo bueno. con que... una conducta que uno ha visto, todo gracias a Dios con mi claro. hijo, eh Siempre anduvimos bien, ahí no tuvimos ningún problema. Y bueno, eso es lo lindo que queda. ¿viste? Sí, vos sabés que, para como para cerrar más o menos allá, porque se me queda poco tiempo, sí. eh, vos sabés que el otro día cuando, bueno, publiqué y en realidad sí. hicimos el avance del programa de Motomanía ahí hubo muchísima cantidad de comentarios De gente que te conoce y salieron un par de, de cuestiones de, de, de, de lugares que participaste de, de, de lugares ah, que estuviste presente, así que la eh, historia y lo que has dejado es muchísimo así que la gente eh, te sigue reconociendo a, a, con los años que ha pasado te sigue reconociendo totalmente y, y eso es lo lindo eso es lo lindo que queda, ¿viste? la amistad y bueno, y, y tomar unos mates, charlarlo y siempre y ahora, bueno, también he hecho muchos amigos con el tema de De automovilismo también. Claro. Están corriendo y, bueno, y lo sigo. Así que bueno, eso es lo mejor. Charlarlo, comer un asado, tranquilo. Disfrutarlo. Disfrutarlo. Hasta donde se pueda. Es sí, sí. Donde, no, totalmente. Es como decíamos claro. recién. Tratar de disfrutar todo lo que se pueda. Yeah, bueno Nelson, yo eh, lamentablemente me gustaría seguir charlando con vos, pero no me sí, queda mucho tiempo, claro, vamos a charlar, así que este, nos seguiremos viendo si Dios quiere pronto, yo te mando un abrazo muy grande y te agradezco por la comunicación, por todo lo que nos, no. que nos contaste, que muchísima gente sabe, pero mucha gente no lo sabía, más o menos claro. la historia y lo que has vivido, así que fue algo muy interesante que podemos volcar acá en Motomaníacos. Bueno. No, agradecerte a vos por la comunicación y bueno, por hacer recordar algunas cosas que por ahí ya me he olvidado, pero bueno, esto es lindo charlar de, de, a, de a poco y, y con tiempo. Sí. Pero eh, bueno, un saludo muy grande ahí a toda la gente de Tresarrollo, que muy, muy seguido, comercialmente trabajo ahí con Tresarrollo con mucho. Y bueno, agradecerte a vos y un saludo a todos los motoqueros. Bueno. de Desarrollo y toda la gente que, que me conoce. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias eh. por todo. No, gracias a muchísimas vos Nelson. Gracias. Y bueno, eh, y otro, otro, día, en el, en el otro programa. día te vamos a ir a visitar a Oriente para ver los tuveos. Así que pero, vamos, otro día va a hacer una notita, pero de ya a, con otro marco. Dale, avísame. Sí, sí. venís acá al, al taller y, y lo vamos a charlar. Si Dios quiere. Un, no un abrazo muy grande no, Nelson y saluda a toda vos. la familia, a todos los amigos tuyos. Gracias, muy amable. Un abrazo Gracias. muy grande, eh. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos a seguir con la bueno agradeciendo obviamente a Nelson la comunicación y la verdad que fue algo muy interesante de, de poder este volcarlo aquí en Motomaníacos. Que siempre lo que priorizamos es solamente, no solamente volcar los eventos este, recientes y los que van a venir, como también. ...tratamos de volcar la historia del motociclismo... ...como lo vimos haciendo ya hace bastantes programas... ...así que bueno, un agradecimiento muy grande a Nelson... ...por, por estar presente... ...vamos a ir a, lo, a la publicidad... ...y después estaremos con el reportaje de... ...de... ...se me fue el nombre... ...de Gastón... Lubricentro Centro del Turco... ...aceite, filtros, aditivos... ...baterías y mucho más... ...todas las marcas...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 mecánica en general, frenos y embragues 9 de julio 1128 celular 1564 6138 3 arroyos Zeus Mi veterinaria de pequeños animales clínica en general internación cirugías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 Rodamientos Lubricentro. Camus repuestos 9 de julio 7.83, 42 47 79 2983 56 90 54. Bien, seguimos aquí en Motomaníacos, eh, estamos en FM Indie Rock 104.7 MHz, nos pueden escuchar www.fmindierock.com.ar y www.caballosdemetal.com.ar, la repetición de Motomaníacos los viernes 16 horas, auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox. Hola, buenas noches Gastón, estás ahí en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás Mario? ¿Cómo andás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás Gastón? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, escuchando recién la nota con Nelson, salió muy buena, mucha aventura tenía. No, la verdad Está que Nelson buena. tiene para hacer un libro pero y, y varias cosas más, me parece. Sí, la verdad que da ganas de escucharlo, ¿eh? la verdad... Sí, la, ganas, la verdad que triste. era es para hacer un programa <risas> dedicado solamente a es lo especial, que nos cuenta sí. Nelson, porque lo hizo muy rápido, abreviado, pero en realidad hay mucha historia Tiene ahí. Tiene para un montón. Muchísimo, o sea, la verdad que bueno, este estuvo bárbaro, la verdad que la primera vez que lo, que lo hacemos con con Nelson y bueno, la idea es como venimos haciendo tratar de reflotar un poquito la historia del motociclismo, que es algo muy lindo de que ha vivido toda la zona. Sí, sí, la verdad es espectacular. Aparte lo conoce todo el mundo. pa Impresionante. Bueno, <risa> vamos a lo que, nos, com no, no, que hay, nos compete a nosotros, que es una nueva edición de Mestizo Garage este fin de semana ah, sí. en Benito Juárez. Claro, el 5 y 6 de abril, ahora este fin de sábado y domingo, eh, hacemos la quinta juntada de, de Mestizo Garage, lo que sería todo lo que es autos de hot rod, rap, motos, Eh, siempre hablando de la vieja escuela, como quien se dice. Exacto, eh, sí, sí, para golpe de fierro. Para golpe de fierro, sí, nosotros la verdad lo llamamos una juntada más que encuentro. Claro. Porque, bueno, venimos, la parte mía por lo menos, vengo del tema de las motos y un Exacto. poco recordaba lo que era antes, los encuentros de motos. Exacto. Eh, que un poco más, viste, de, de juntarse. Eh, bueno... Iba a un encuentro y el que estaba acampando al lado tuyo, bueno, lo conocía y tenía un trato especial eh, en hacer un asado, en compartir un montón de historias, eso, ayudarse en la ruta. Hoy por hoy, viste, es como que se ha perdido un poco. Sí, y, lamentablemente, bueno, las cosas han ido cambiando y bueno, sí, ya no se claro, puede manejar como era antes. Ha cambiado mucho. No, no, no. Y entonces se dio que al conocer gente del ambiente, muchos pasaron también sigo el moto, me gustan las motos, trato de ir a donde puedo, pero bueno, con el tiempo empecé a conocer este ambiente, que siempre me gustó, ya hace más de 17 años que viajo a los encuentros, sigo a la juntada de Horroth y Clásico, y la verdad que me siento muy cómodo, y conozco un montón de gente. Exacto, algo que incorporaste con los años, Yo, nosotros los conocemos sí. de, a través del ambiente del motociclismo. Claro, sí, sí, sí allá a Tres Arroyo, es más, a las de Libertad, creo que el primer encuentro estuve ahí. Mirá, impresionante. Eh, sí, el encuentro acá de Juárez también lo organizamos los primeros, fuimos nosotros. Claro. Que éramos, sí. Sí, sí, una, una historia sí, bastante es, es, es interesante. Sí, sí, la verdad que sí, ya en el 99 hicimos el primer encuentro acá de Mota. Claro, impresionante. Sí, yo también hace rato que, que participo de eventos de Benito Juárez, bueno, en la capital de la claro. amistad siempre es lindo participar. sí. sí. No, los chicos de kilómetro 400 que están haciéndolo ahora, cada vez mejor. Bueno, viste, se paró un poquito por cuestiones de todo el mundo, viste, que se complicó. Sí, vale. Este año lo pudieron, el año pasado lo pudieron hacer de vuelta, pero bueno, de a poquito se va haciendo. Sí, se va a armar de vuelta y bueno, nosotros tratamos de, a través del programa de darle una mano para, para que se haga conocido. Y bueno, la verdad claro, que, que sí, el sí. resultado es positivo, así que bueno, es un puntapié para, para arrancar nuevamente con, con todo lo que venía siendo... Kilómetro 400, que es el encuentro de moto y el motosado, que el motosado siempre fue característico importante sí, no. en Benito Juárez. La verdad que es espectacular. Lo que hacen ellos está muy bueno y, bueno, eh, calculo que van a seguir así. <ríe> y sí, Dios quiere. quiere. Hay la intención de que todos tenemos la de que, me, de que el kilómetro 400 siga para que adelante. Metan, claro, sí, sí, sí, olvidate. No, aparte son los locos, viajan siempre, andan, los conocen todos. Re sí, bien. muy buena gente. Muy buena gente. Sí. Bueno, eh arranquemos, bueno, la actividad arrancaría el este, este sábado, ¿no es cierto? ¿A qué horario más o menos el ya se puede sábado, sí. Mirá, la idea es así, eh en realidad el sábado y el domingo, ya a las 8 de la mañana ya vamos a estar antes nosotros porque ya se abre las puertas, como quien dice. Y el viernes igualmente estaría llegando gente, tanto de algunos de capital que vienen lejos, van a venir por cuestiones, ¿viste? La distancia. Exacto. Eh Y el tema de los stand, lo mismo. Bien. Eh, van a venir un par, eh, ya a ubicarse. Sí, sí. Eh, por ahí que si consultan algunos, bueno, van a... Creo que hay bastante stand de lo que es el estilo del ambiente de esto, de, del clásico, de moto, repuesto, todo ese tipo de cosas. Sí, si sí, ambientado. Eh, los stand ambientado, ambientado lo que es el evento. Claro. El evento. El evento, exacto. Eh, así que lo que sí nos vamos a tener, ponerle todo lo que sería Fultrata, todo eso por el sentido de que vamos a tener servicio de cantina a cargo del Aeroclub. Claro. Creo como, eh, se, hizo entonces, años, ¿no? como se hizo todos los exacto. años, ¿no? Siempre estuvo. Como se hizo todos los años, y la verdad que uno eh, reviene toda la atención de ellos y, y bueno, y unos precios módicos para que sirva para exacto, todo el mundo. Exacto, sí, que les sirva para el evento, que sirvan para ellos también, que se ganen un, ah, un, un, un, un, eh, un dinero el día del evento. Así que... El dinero, porque... Viste, está muy difícil y a raíz de esto venimos dándonos una mano a cada uno. Sí. Eh, tanto obviamente. el Aeroclub nos, nos ayudan un montón con el predio, un lugar hermoso. Y es más, somos creo que la única, la única juntada que hay en la provincia de Buenos Aires que le me metemos autos, motos y aviones. Aviones también, sí, porque y hay vuelos de viste, bautismo. en una época hubo, sí, una época, te acordás trajimos también un helicóptero. El helicóptero, me acuerdo, tuve presente sí, también esa vez, Bueno, en realidad creo que no probásico. falté ninguno, creo que no falté ninguno. <risa> no, siempre, siempre estuviste presente, siempre y un grupo todo. de amigos también. Sí, siempre sí, fuimos sí, porque bueno, sí, para nosotros es... Acero, siempre andan por acá siempre los chicos como está... de tierra, todo lo de la zona, vienen todos de La Prida. y eh, sí, porque en eh, realidad estamos, el que es Fierrero, viste, participando. De la moladora de sí. Necochea, vienen siempre. Sí, sí, eh, sí, ellos sí. Vienen sí. siempre también, de Mar de Plata. Siempre me acompañan. Lo que pasa que hay que decir la verdad que es un evento que con poca gente. No solamente si tenés auto o no tenés auto, tenés un seis cilindros o un ocho cilindros, pero la verdad la gente le interesa participar porque no es un evento que eh, se ve a todos lados y un evento como generan ustedes. Claro, y bueno en, caso, bueno, en el caso mío me pasó con Azul, que yo empecé a ir ahí, que era para mí la capital del HOROP y del RAT. Exacto. De Azul, porque hay muchos que se dedican a fabricar, bueno, la fuera mía me la armó un amigo de Azul. Esperar. Y siempre fui, lo que pasa que los seis cilindros no entraban, yo con él iba en la Chevy y, y respetaba a ellos y los dejaba afuera, pero siempre participé con la familia ahí vamos. Claro. Y, y de afuera, cuando recién pude armar la fuerza, pasaron como 15 años para poder entrar al prédio. Así sonaron el proceso. Pero bueno, claro, es así, uno no, no, ojalá pudiera... Tener lo que quiere, ¿cierto? Pero bueno, sí, se lleva su tiempo. Sí, pero bueno, lleva el tiempo, pero se logran pero lo las cosas. es como lo encuentro en moto. Hay Exacto. mucha gente por ahí. Iba, yo lo encuentro sin tener moto a veces. Muchas veces, eh, sí. ¿Cómo porque no? eso es, lo, es ir y estar con los amigos, comer un asado, compartir historia, y eso. Eso es lo, que es, lo más interesante. Sí, yo creo que es lo que uno más prioriza. Hasta que la moto te, te tiene una esencia eh, particular. Claro. que nos lo sentimos los que andamos arriba nada más Exacto. porque la realidad viste cuando viajás y eso sentí otra cosa que muy poca gente lo siente sí el motociclismo es algo especial sí eso es cierto sí, eso, siempre, ¿viste? eso es cierto Yo, eh, tiene otra esencia sí sí totalmente totalmente pero bueno esta también sí. tiene su esencia de diferente forma Eh, claro, bueno, la fora mía es como andar en una moto vendría a ser claro. Vamos con mi señora, es casi lo mismo Porque sí, ¿no? sentís frío, sentís calor Tiene ruido que... sí. Bueno, pero eso, ¿te gusta? Eh, va al ras del piso, entonces, sí, sí, no, a mí me encanta Viajamos, nos fuimos hasta San Clemente el año Mirá, pasado impresionante Hicimos mil kilómetros los dos y la verdad se portó re bien la fora. Sí, disfrutándolo que... a full Sí, sí No, la, la vivimos bien, eh, bien, bien. Sí, bien. sí, bueno, lo, lo, lo, nosotros lo se sabemos disfruta. porque tenemos trato y, bueno, eh, nos vemos cotidianamente cuando se, se participan otros lados, así que ustedes siempre están andando por todos lados con... Sí, no, con, con la, el grupo, se ha hecho un grupo lindo. Sí. Y es también una aventura, porque para hacer 100 kilómetros capaz que tardamos 5 horas en llegar. Claro. Porque salimos los... <risa> siempre algún problemita tenemos, ¿viste? El mecánico. Exacto. Bien, salimos bueno. capaz que hacemos... Pero bueno, es parte de la aventura. Es parte de la aventura. Eso es justo el tipo de aventura. Relajado, nos quedamos y lo importante es que salimos todo y volvemos todo. Exacto. Todos eh, nadie se adelanta ni, ni siquiera. No. Sí, sí, la camaradería todo, que todo es junto. que se ve así. Principal. Exacto. Sí, sí. Bueno. Vamos a ir este, vale. cerrando, eh, dijamos, dijimos, eh, arranca en el sábado a las 8 de la mañana, ya está abierta las la gente la que mañana, participar. Sí, en el, ahí en el instante donde entran eh, vamos a estar ofreciendo sin compromiso un monocontribución de 2.000 pesos, es eh, para que sepan, donde vamos a hacer unos sorteos después el sábado y el domingo, que vamos a tener tantos carpas, nafe equipos materos, aceites, remeras, bueno, hay un montón de sorteos que vamos a realizar, con ese bono contribución que a nosotros nos ayuda a solventar para el próximo año, eh, hacer las calcamonía, todo un proceso de cosas y gastos que tenemos. ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Eso. Y estamos pidiendo la colaboración de útiles colares, porque, viste, mucho a Bahía se le juntó lo que era ropa y eso, y uno de los integrantes de, de, de Mestizo tiene un contacto con una maestra y que nos pidió a ver si le podíamos dar una mano con ese, a una escuela. Bien. Eh, colaborar. Así que con que vengan con un lápiz, una lapicera, lo que nos puedan ayudar Perfecto, Perfecto, también lo vamos a hacer público eso. para que la gente lo tenga presente, eso, así que para poder Está. ayudar. Y te comento lo que sería el sábado. Dale. Eh, ya el sábado, ya te digo, abriríamos a las 8 de la mañana, a las 14 horas, eh, como siempre, que es lo más lindo, lo atractivo creo que de todos, eh, los arrancones y los trompos. Bien. Viste que son... Tenemos un lugar muy bueno. Sí, el clásico 800. de mestizo. Claro, son dos hectáreas ahí para jugar, ¿viste? siempre con cuidados controlado. Sí, sí. Eh, este año pedimos el regador, porque ah, llega a tocar viento como el año pasado. El año pasado estuvo eh, heavy. <risa> se complicó un poco. Nosotros, nosotros lo buscamos el, para que le iba el viento, así que lo manejamos. Claro, algunos no se querían bañar, pero no les quedó otra. Sí, algunos, <risa> algunos tuvieron que ser medio obligados en la movida, porque no, no, la verdad que la tierra estaba bastante brava, pero está, bueno, es parte de, bueno, es parte de la movida. Está buenísimo, sí. Eh, este año, bueno, calculo que vamos a tener regado, por lo menos si nos prometieron. Eh, a las 18 horas eh, ya estaríamos haciendo una caravana, que eso se implementó el año pasado. Sí, la participamos nosotros. Como para tenerlo un poco más. Claro, bueno, eso puedan ir todos, eh, y paramos en la plaza del centro de Benito acá frente a la municipalidad, por una, para que sea estático, porque hay mucha gente claro. eh, mayor, y eso que le queda un poco a trasmano el aeroclub. Y aparte ahí participa muchísima cantidad de gente, y bueno, como claro. decimos, que no puede ir hasta el lugar. Sí, sí. Está genial está eso. Está bueno que se llene a poner el mati y todo eso, entonces comparten un rato ahí. Y el año pasado acuerdo, tuvo la plaza espectacular que en, ese, en ese horario. Todo se llenó, sí, sí, sí. No podemos poner una banda, nada, porque ya estaría todo allá, ¿viste? Se claro. nos complicaría mucho los cruces. Sí, sí. Eh, y bueno, cuando volvemos, que sería alrededor de las 19, 19.30, estaríamos volviendo para el Aeroclub de vuelta. Bien. Y ahí ya estaría el comienzo de las bandas. Perfecto. Las bandas van a ser más temprano, por una cuestión de que al otro día ya a las 7 nosotros ya estamos en movimiento, el Aeroclub, todo. Claro. Y aparte cada grupo... Eh, de los que, participantes que vienen, viste, ya se arman su asado, entonces como para que ya se relajen, el que quiera salir y sale, el que quiera venir al pueblo a comer, también a los restaurantes, todo eso está bueno. Sí. sí. Y bueno, te comento el tema de las bandas. Eh, va a tocar Rudo Motor, eh, de acá de Juárez, Bien. Mano Brava, que de Tandil, y bueno, los conocidos que tienen ustedes allá, el Mano Pacostrini. Oh, el Mano Sí, así que ellos siempre nos acompañan. Y... Sí, el mono ah, siempre está en todos lados, los chicos. Sí. Y tuve el honor de presentarlo también. en el encuentro de González Chávez. Claro, sí, sí. Y está bueno, y también tenemos unos participantes, unos integrantes, que son de allá, eh, Nacho y Gabriel, y bueno, son mestizos, claro. nosotros, así que siempre andan. Perfecto. Nacho Tello y Gabriel, Exacto. Ramos, siempre están acá. La famosa, la famosa butarda clar, decís vos, butarda, la butarda anda ah, para todos La butarda, todo, o sea, tóxica La butarda, ¿cómo bueno. no? Eh, eh, a una, hice un, un Instagram ahora no, me, no sé cómo sale Cósmica, la butarda <risa> no, no, cósmica no. Pero cambió hasta la cara aspecto, No, ¿eh? bueno, viste que ahora va a estar Renovado este fin de semana la butarda Así que bueno, montón, no lo vamos a conocer eh? ¿eh? Hay que mirar dos veces donde está Gaby Gaby <risa> es terrible nah, que, Y después el domingo Va a tocar, bueno arrancamos de vuelta a las 9 de la tarde eh, haciendo de vuelta para los que llegan porque el domingo lo que tiene es una particularidad diferente que viene mucha gente de la zona que tiene sus vehículos guardados viste, claro eh, entonces como no trabaja y eso por ahí gente también de diferentes edades se aparece porque al, tener el, al no trabajar el domingo y por ahí como que le da un poquito más de salida sí. y bueno vamos a hacer lo mismo todo lo que encuentro los arrancones y los trompos Y va a tocar una sola banda. Bien. Eh, que se llama Magic Tour, que hacen todo de cover nacional e internacionales, tanto heavy metal como rock. Perfecto. Es una banda que está muy buena y suena re bien. Eh, y ahí mismo hacemos los sorteos. Vale. Eh, también, un par de sorteos. ¿Qué llamaste? ¿El se domingo cierra de... un poco más temprano? Sí, los domingos, viste, generalmente porque todos se vuelven, ya tipo 6 de la tarde viste que lo encuentro moto ya a la mañana cortan todo sí, bueno sí, todo sí. se estira un poco más tipo, y cosa ahí ya se empiezan ahí perfecto eh, así que bueno están todos invitados el tema de moto para que más o menos va a ser lo mismo que siempre eh, en el predio vamos a dejar entrar eh, en el predio entra va a tener un sector como ahí al costado donde vamos a estar nosotros en la entrada para las motos que son en serie como quien dice claro para que queden adentro resguardadas que no tengan peligro claro y adentro como para exponer vamos a ponerlas que son personalizadas viste todo ese estilo tantos custom nos vamos a meter ahí Perfect. para que se expongan después el domingo por ahí entran todos igual viste sí, sí, el sí, tema sí. más que nada el lugar ¿viste? el lugar que nos está quedando cada vez medio chico claro sí por la convocatoria que están teniendo Eh, cada año, viste, se suman más y ya no sabemos dónde poner claro. <ríe> ya para, viste, que los botes son grandes estos. y lamentablemente llevan un espacio te ocupan un poco, un sí, espacio vale. te ocupan pero bueno, así que está todo armado, ah, claro. está todo armado para que pasen un fin de semana excelente sí, sí, la verdad que todo re bien es más, los chicos ahora estaban, porque hoy teníamos una reunión con el aeroclub para definir unos detalles y bueno, eh, ya me había comprometido con vos así que ellos están allá eh, así que bueno Estamos todos esperando y que acompañe el día, nada más. Sí, yo creo que el fin de semana está anunciando va bueno. Cuando viste todo va a venir muy lindo, sí. sí, sí perfecto. Sí, lindo. Viste que en abril a nosotros, gracias a Dios, no sé. Hay, hay sí, la verdad que, que sí. Que siempre nos da siempre siempre, acompaña el eh, tiempo. soleado. Sí, le ha tocado sí, unos días bárbaros. Sí. La verdad que siempre les toca buen tiempo. Eso es importante. Sí, sí, siempre es algo que está buenísimo. Espectacular. Bueno, sí, así que bueno, vamos a tener que, que, que cerrar lamentablemente porque mira seguiré charlando Dale, con vos también, perfecto. pero no tengo no, tiempo. No pasa o sea, nada. Se, se me va el tiempo volando, así que... Este, bueno, te quiero agradecer, Gastón, por la comunicación y, bueno, le deseo éxitos a todos, tanto te lo digo a vos, claro. pero bueno, retransmitirlo a todos no, los no, chicos sí, que trabajan adelante, y, por sí, eso, sí. y pero la parte también, también la gente que colabora, la familia, que, que son, eh, la familia, eh, la familia de cada uno, eh, también la familia es todo lo que apoya, que nos ayuda un montón, eh, ya las chicas ya se organizaron los banderines, están, mañana vamos a ir a la tarde, ya la empezamos a armar todo, claro. son los que decoran, siempre nos acompañan, y es, así que se hace un grupo lindo. Sí, sí, eh, la verdad que, bueno, que y agradecimiento para todos, porque todos son los que ponen un montón claro, de sí, sacrificio sí. para que todo se lleve no, a cabo. No, todo. Que es y un trabajo, eso, no La sabemos. idea no cobrar entrada, claro. eh, eso es lo importante. Que lo encuentro, resalto por ahí, lo encuentro de montón porque antes era así. Sí, que sí. Era algo para colaborar, viste claro. se ha perdido mucho en todo en lo que todo. pasa que la situación se ha llevado a que te genere por ahí otras cosas y porque si no porque contás con un predio que, que te cedan <risa> no. o alguien que, que, que les dé una mano es, es difícil, difícil poder llevarlo a cabo, difícil. los muy predios, difícil. o el predio grande para hacer un evento bueno, tenés que, tenés que pagar lamentablemente sí. no, otra. no, no, y todo, todo lo que te lleva el resto, Sí, sí, ni hablar Sí, Mario, bueno. te agradezco a vos por la nota no, la por verdad, favor, un gusto a, a toda la gente que te sigue A todos los motociclistas y que vengan, que se aparezcan por acá. ¿eh? Dale, perfecto. Que va a estar mm. el día lindo que, que salgan la rutiera un poco. Cómo no, si Dios quiere, andaremos por ahí, si Dios quiere, el fin de semana. Bueno, Gastón, un vale, abrazo vale. muy grande y saludos para toda la agrupación a y toda la gente de Benito Juárez. Dale, nos estamos viendo Dale, el 5 y 6. Si Dios quiere, abrazo <risa> grande, Chao, chau, chau chau. Bueno, ahí terminamos la comunicación con Gastón contando lo que se desarrollará este fin de semana 5 y 6 de abril en Benito Juárez una nueva edición de Mestizo Garaya, así que están todos convocados bien, bueno, cerramos una nueva edición de Motomaníacos les agradecemos por toda la gente que se ha sumado Eh, estaré comentando, estaré contestando, perdón, los, los mensajes que me han eh, mandado en vivo así que gracias a toda la gente que nos estuvo viendo también estuvimos transmitiendo por eh, el Instagram de Indie Rock así que también un saludo para la gente de Instagram así que bueno, gracias nuevamente por la convocatoria, por estar presentes gracias Diego por la operación técnica nos veremos si Dios quiere el próximo martes estaremos dando la reseña de Mestizo cómo se desarrolla este fin de semana Nos pueden escuchar, como les le decíamos, los viernes a 6 horas la repetición por FM Indie Rock. Bueno, les mando un abrazo muy grande, cuídense y usen el casco como le decimos siempre. Abrazo.